Esta noche, Javier Sierra nos traslada esta pregunta: ¿Qué pasaría si en vez de estudiar la historia a partir de los hechos bélicos, las vidas de los gobernantes o los factores económicos, lo hiciéramos a partir de sus símbolos? Y lo hace de un modo. Oportuno, porque acaba de publicarse en nuestro país un libro que propone precisamente eso. Se titula ¿Por qué España? Una historia simbólica. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerte una noche más aquí en vela. Pues es un enorme placer y además un enorme placer hablaros de este libro de ¿Por qué España?、Eh, que, bueno, como tú muy bien decías, acaba de ser publicado. Entre otras cosas, porque es un libro que llena un hueco en, en la aproximación a la historia. Como también decías,、eh, la historia la solemos estudiar mucho por cronologías. Eh, a por r e f e r i Hablamos refer... mucho de historia, n es historia. Exacto. Pues、eh, la verdad es que le hacemos un flaco favor a la didáctica de la historia, porque al final lo convertimos en una materia pesada. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si de repente estudiamos la psicología de los personajes,、uh -huh. el, las motivaciones que tuvieron,、bueno. sus símbolos, los que defendieron esos símbolos o los que los atacaron y por qué que había detrás de esa carga simbólica, ¿no?、Eh, detrás de banderas, de escudos, de edificios,、qué、de pinturas. i n t e r e s a n t í s i m o Claro, pues eso es lo que ha hecho Ignacio. Merino, que es、eh, escritor y periodista,、eh, ha escrito una veintena de libros, pero esta es una obra verdaderamente monumental. y Ignacio Merino lo tenemos esta noche con nosotros para、eh, poder diseccionar esta nueva óptica de la historia. Así que, si te parece, le damos las buenas noches de manera inmediata. Buenas noches, don Ignacio Merino. Buenas noches,、Viral. bienvenido a La Noche en Vela. Oye, encantado, ¿Qué... Estoy totalmente en vela. Ya, ya, pues, ¿y qué voz tan bonita? Eso es lo que、Ficha、estaba pensando en sí, este ya ya momento. ¿Qué pedazo de voz? Lo fichamos, v a l e Pues, si vieras mi vocación radiofónica. Está, bueno, es más bonita todavía. ¿Ah, claro, ¿sí? es que todo el que se dedica a escribir, yo creo que tiene la vocación de contar. Y lo de,、claro. y, y lo de contar en la radio es la maravilla de las maravillas. Claro, Al final,、claro. pues、también, tienes, también es literatura. Pues tienes las dos cosas que nos gustan a nosotros. O sea, que es muy probable que igual te enganchamos. Porque, en bueno, cuanto a, como algo nos guste, pues fíjate, Ignacio, te lo v o a enganchar como un viejo salmón. <ríe> se juntan las dos cosas: la historia y que lo cuente así de bonita. Pues fíjate si te. Me parece, lo centramos en una imagen que todos tenemos en la cabeza.、Eh, y creo que es un buen ejercicio para arrancar esta conversación con Ignacio Merino. Él lo propone así en las primeras páginas del libro.、Eh, nos tenemos que imaginar cómo es la península ibérica.、Eh, vemos que en el lado de la izquierda, lo que es la cornisa atlántica. Tiene aspecto de rostro humano, n o siempre lo hemos visto y cuando、sí. lo dibujábamos de pequeños en el colegio,、claro. siempre nos salía un rostro humano. Es、eh, la cabeza de Eurasia,、eh, como si esa cabeza estuviera mirando hacia el occidente, hacia América, como si nos tuviéramos que expandir hacia allí. Es, es como si fuera una diosa o un dios que se abalanza contra el otro extremo del mundo. Ese sería un primer símbolo, ¿no? Y a partir de ahí arrancarían muchas cosas、eh, muy curiosas, porque Ignacio Merino, lo que propones en tu libro es que la geografía condiciona mucho la historia y la mentalidad de los pueblos y en especial del nuestro. Sí, evidentemente, porque de la misma forma que lo condicionó pues, con, con Gran Bretaña o con Italia, porque son、eh, territorios muy definidos. Con el mar circundando la, el perímetro, el estuche ese geográfico、eh, tan, tan preciso, en nuestro caso con los Pirineos de cremallera, como le dije el otro día al periodista Ángel Vivas, nos gustó mucho el concepto y lo ha sacado incluso en, en, en la portadilla del,、uh -huh. del artículo. ¿no? Uh -huh. Sí, porque más que muro que, que, que se ha dicho que. Eh, pues ha, ha sido siempre un paso de civilizaciones. n o、eh, Pero mira, en este, en este ejemplo que propones hay algo que también explica, el, en cierto modo, el calado del libro, aunque no la metodología. Y es que yo empiezo por esos, esos símbolos, ese símbolo que has, que has、eh, citado. Para、eh, en el que digo que efectivamente el estuario del Tajo pues, es la nariz, la frente galaica, el, el mentón del cabo vicentino, y que a su vez tiene ese gesto un poco, un poco ceñudo, un poco majestuoso, ¿no? como de, de, las,、eh, de Castilla la, y Aragón, estoy perdón, y Portugal、mm. en su momento más, más、eh, esplendoroso. Pues están como lisqueando el, el Atlántico, ¿no? las、uh -huh. brumas del Atlántico.、Uh -huh. Mientras que si miramos a la derecha、eh, del, del mapa o del perfil geográfico, pues nos encontramos un perfil completamente distinto, abierto,、eh, abierto al, a la luz del Mediterráneo, al、eh, más amable y por supuesto a las influencias de Oriente y además a las influencias. No bélicas, porque no se dice demasiado, aunque yo lo repito de una forma ya un poco excesiva,、eh, que la, la llegada de fenicios y griegos, por ejemplo, es asombrosa porque no es bélica, no es militar.、Eh, es no solamente comercial, fundamentalmente comercial, claro, pero consiguen tal entendimiento con las, con las gentes locales que. Que、eh, levantan, pues, eh, levantan asentamientos sin ningún problema. ¿no? Tú hablas en tu libro de, de los griegos, por ejemplo.、Eh, los helenos llamaban a, a este trozo del planeta en el que habitamos e s p e r i a e s p e r i a era el país del ocaso,、eh, sí. el país donde se ponía el sol. Eh, eh, nuestro país siempre ha tenido un poco fama de ser el fin del mundo, ¿no?、Y、claro, eso, es, es eso nos ha condicionado. Claro, e l finisterre, ¿no?、Mm. Lo、claro. era, y entonces eso le da como el segundo símbolo del que trato. Para acabar lo que os decía, pues a, ese, a esos dos perfiles yo le propongo, y esto ya sí que es un símbolo que creo yo como, como autor literario, digamos, porque antes que nada, pues soy escritor, ¿no? Y, y es la cabeza bifronte. Que, por cierto, ayer mismo me dijeron que aquí en Valladolid, donde vivo ahora, han descubierto en las ruinas de Pincia una, una cabeza de Jano que solo bueno, me ha vuelto loco ese, ese descubrimiento porque enlaza con varias de las cosas que digo en el libro.、Uh -huh. Entonces, en esa cabeza bifronte tan distinta de la de atlántica, Mediterráneo, que la une precisamente ese cuello al,、eh, pirenaico. De esos dos mundos, del mundo brumoso, del mundo de la luz, del mundo celta,、eh, fundamentalmente agresivo, militar y tal, del mundo íbero, que es、eh, otro tipo de asentamiento, y que yo creo que son、eh, los, los tartésicos y los neolíticos, que no hubo ninguna invasión íbera, que son los pueblos de, de levante español.、Eh, bueno, pues entre esos dos existe un.、Eh, Un territorio amplio, el de las Castillas, la Mancha y tal, donde precisamente se abrazan, o deberían、Ajá. abrazarse. A veces、eh, parece que, que el abrazo ha sido más bien lo contrario,、sí. pero, y donde se resume históricamente con el nacimiento de los pueblos celtíberos, ¿no? donde lo celta se une o se va iberizando, se va civilizando de otra manera. Y, y, se, y crea la Celtiberia.、Uh -huh. O sea que, bueno, ahí yo me permito crear ese símbolo, pero después el libro va、eh, analizando los símbolos que aparecen y que, como tú decías, Javier, muy bien, son de, de muy distinta naturaleza. Tenemos símbolos materiales, como. Eh, tenemos personajes, momentos históricos, mentalidades. Sí, a mí me, me han sorprendido muchas imágenes que aparecen en este libro. Por ejemplo,、eh, aparece una corona de, que utilizaba Pedro el Ceremonioso en Aragón. Es la corona del dragón con la vibra, con el dragón alado. Y, y muy oportunamente, en esos juegos que se permite Ignacio Merino en este libro de historia, dice: Bueno, es que、eh, hay que pararse a ver cómo dragón se parece a Aragón. <risa> claro, claro, claro,、uh -huh. claro, claro. Eh, de hecho, la etimología juega un papel muy importante en, en este trabajo de Ignacio Merino. Ignacio, tú hablas, por ejemplo,、eh, de cómo ha ido evolucionando esa idea de España como、eh, el país del confín del mundo, el país del más allá.、Eh, sí. Finalmente se convierte en El paraíso con Sefarad, que Sefarad significaría el paraíso. ¿no? El paraíso、uh -huh. o también la tierra lejana, hay una línea etimológica. Pero fíjate que a mí me sorprendió mucho porque cuando empiezas un libro así, además, investigas investigas porque es una gran labor de investigación y es lo、claro. que ha hecho que haya estado pues tres años completamente centrado y pues como un doctorando de estos、sí. metido en el libro,、eh, es que Vas descubriendo、mmm, muchas cosas. Entonces, una de ellas fue el valor de la trashumancia. n、pues、Nosotros bueno, pues consideramos la trashumancia n como un fenómeno muy gracioso, muy divertido, muy folclórico, ¿no? de, que ahora se está recuperando,、sí. mmm, de los pastores subiendo y bajando por la península. Bueno, pues、mmm, visto a fondo, la trashumancia n es el fenómeno por el que se vertebra España. O sea, España, la futura España, es decir,、eh, la península. Y esto además ya lo apoyan estudiosos, historiadores y catedráticos, por ejemplo Germán Delibes, aquí en Valladolid, que creen que en, la, en ese éxodo estacional de, las, de los rebaños, y que además partía en gran parte de tartesos, ¿no? eh, y que viene del Neolítico, de los pueblos pastor,、eh, pastores. Esto, y que por eso se enfrentan a los agricultores, n o porque les, les、claro. eh, hacen daño a sus, a sus, a sus intereses.、Claro. Pero esos, como, esos van conectando con los distintos asentamientos. Entonces están encontrando alfares de tartesos en Gerona, en Talen, porque había dos líneas que luego lo conservó la, la mesta, ¿no? que son la. La, de, la que va hacia el norte, hacia las estribaciones、eh, cantábricas, y la que va pues, a las p i r i n a i c a s Me encanta que hable con esta naturalidad de Tartesos, ¿no? s <risa>、sí, sí. cuando es algo que durante muchos años se ha cuestionado. Claro, eso, bueno, yo empiezo、uh -huh. el capítulo diciendo: bueno, señores, ya está bien de dudar de Tartesos, s ¿no? Porque lo único que, que todavía pues, no está comprobado es que existiera. Eh, muy fuerte, más allá del año 1000, que es la única documentación que hay a través de la,、pues、sobre todo de la Biblia, ¿no? de lo que dicen de las naves de Salomón. Pero es que Tartesos s está en, en, en muchos, o sea, en, en muchos、eh, documentos, en muchos testimonios, quería decir. Porque Estrabón, cuando hace la, la, el dibujo de piel de toro y se refiere a lo que sabe de Heródoto, Heródoto le cuenta que los Tartesos s es un pueblo antiquísimo. Con leyes escritas en verso de hace 6.000 años.、Uh -huh. b、bueno, u Eso n o e será una exageración, pero nos está remitiendo a una de las civilizaciones primigenias, como la minoica, como, la, como la, las de Ur, vamos, las de la Mesopotamia o la egipcia, que es muy fácil, que, o sea, que, que es lógico que existiera en una. En un entorno como el de, como el de Huelva, donde debió nace, de, de nacer. n o Yo parto, y para mí es importantísimo, Tartesos, s porque creo que es la, la cultura, digamos, hispánica、eh, genuina, la, que, la, que, la madre. e s t á i s hablando de, de, también de personas. ¿Pueden alcanzar el estatus de, de símbolo las personas? Absolutamente, también, sí, sí.、Eh, por ejemplo, hay un, hay un capítulo. Claro, esto no es un catálogo de símbolos, ¿no? Este libro. Ni, ni siquiera aspira a ser, bueno, por supuesto, de esto que decís al principio, eh, pues, eh, que es muy bien visto lo X, que es que ya está bien, de, que estamos, está la gente muy cansada de, de escuchar la historia como. ...pues Como una lista de, de, de, de, de reyes o de batallas. O de... Además, q u e afán belicista, ¿verdad? Es todo como guerras y guerras. O factores económicos c o m o el materialismo dialéctico.、Tal. Esto es una、mm, perspectiva más que no pretende ser excluyente, claro, pero que efectivamente sí le da, le da una visión y, sobre todo, incorpora la psicología que es fundamental en、claro, el pero... análisis h i s t ó r i c o De la lectura de tu libro se desprende. Eh, que esos símbolos de alguna manera、mm, han、uh, influido en la mentalidad colectiva de, de los españoles y que nos explican cómo somos.、Eh, también、sí. también eh, eso lo podríamos aplicar, como decía、eh, Pilar, a personas. Hay personas que, que han influido mucho y que se han convertido ellas mismas en símbolos, o incluso edificios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el devenir de España en función, por ejemplo, del Congreso de los Diputados. Es una pequeña es pequeña una reflexión. Claro. Eh, claro, eh, si,、sí. si tú comparas el lugar donde está el Congreso de los Diputados en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, en relación a dónde está, por ejemplo, el Parlamento en Alemania, ¿no?、Eh, o dónde está el Capitolio en Washington, veremos que el, el Congreso de los Diputados está en una cuesta abajo, un, está como de lado, no es un edificio representativo, parece que el Palace, el Hotel Palace, es mucho más mucho influyente. Más, sí, sí,、eh, es v、eh, eso, eso de alguna manera también nos condiciona, ¿no? Porque es un símbolo al que no le hemos sacado el partido que deberíamos haberle sacado, o no. Eh, relativamente, r en l a a t i v m e t el en e sexenio revolucionario, d e luego sí, en el sexenio, pues el de 1868 al 74, el Congreso fue fundamental. Allí p u e se proclamó la Primera República,、eh, Amadeo juró todas las, las leyes, en fin, el Congreso era el centro.、Mm. Lo que ocurre es que su construcción es,、eh, pues, pues, tiene las necesidades del momento urbanas. Entonces, tiene mucha gracia que allí lo que había era el, el convento del Espíritu Santo. <risa> o sea, el que da la. la... Hombre, la tiene, palabra. Es la... verdad. es verdad. <risa> tiene también gracia que le pusiéramos esos dos leones a la entrada. Oye, los leones, por cierto, como símbolo,、mm. eh, los tenemos, por ejemplo, en las iglesias románicas, a la entrada de Jaca, d e la catedral de Jaca, donde está el Crismón famoso, hay dos leones. La、sí. puerta de Micenas tenía dos leones.、Sí. La puerta de Istar tenía leones y otros animales feroces、sí. protegiendo a la fuerza.、Eh, de alguna manera, vamos repitiendo Congreso, símbolos. n o Ya, en el caso del Congreso. Tiene que ver con la representación de la nación、uh -huh. que, que se hizo a partir de en ese siglo. A mí el siglo XIX me parece maravilloso que esta es otra, porque ha estado tan, tan denostado. ¿no? Uh -huh. Es un siglo absolutamente creativo donde se ocurren,、eh, bueno, entre otras cosas, ocurre todo el parlamentarismo moderno, el Estado liberal, ¿no? que además aparece en 1836, no tan lejos como a veces cree la gente, todas las experiencias políticas que aparecen. Y luego. Este, el s t e e parlamentarismo,、eh, o sea, el, contestando a Javier, el, el edificio evidentemente sí tiene unas connotaciones、eh, simbólicas precisas, porque además no olvidemos que está construido en pleno apogeo de la masonería liberal.、Sí. Eh, pero no sigue con tanta exactitud. Unos parámetros masónicos、eh, como el Capitolio, por ejemplo, que son verdaderamente notables y que,、sí, que provienen de un tipo de masonería más estricta,、uh -huh. como es la como es la norteamericana, con el c con el otro n el r i o con o t tipo de rito. n o Pero aquí sí se respeta la forma de templo, ¿no veis que es el templo griego? ¿no? Es el templo de la palabra. Y.、Eh, Se, el, el, el, este se hace en hemiciclo, no en semicírculo, como vamos, no en, en, en otras, en círculo completo, quería decir. En hemiciclo, que el hemiciclo es algo que, que hacen los, la, la República Romana cuando se reúnen los, los prohombres, luego también lo hizo Grecia, pero lo hace la República en el 600,、eh, antes de、no、nuestra edad por ahí. Cuando se reúnen los hombres a, a hablar, después de la comida y tal, y se, en los t r i c l í n i o s siempre lo hacen en forma de, de hemiciclo. Y tiene siempre un valor、eh, simbólico porque significa la, la igualdad y dejando toda la parte de la, de la casa y de la presidencia y todo eso libre. ¿no? En, eh, en definitiva, entonces... lo que nos propones en Por qué España es.、Eh... Una serie de herramientas a los lectores、eh, para que pasemos e por la historia, también、mm. por el corazón de nuestras ciudades,、mm. y nos fijemos en el、sí. origen de las, de las cosas nos de que, forma, que nos ¿verdad? dan el carácter de lo que somos. Por cierto, el Salón de Pasos Perdidos es el clásico hall de los templos m a s o n i c o s también. Y bueno, contestando que es que no se lo puede decir a Pilar lo de las personas, el, en el capítulo de los、eh, caudillos, por、mm. ejemplo. Que es tan simbólico de, de la cultura hispana, ¿no? incluida la, la, la americana, pues、eh, aparecen e el Cid, que es un símbolo absoluto,、eh, Almanzor, que es otro símbolo de caudillo, además españolísimo de Algeciras, pero musulmán en este caso, y Roger de Flor, que aunque no es、eh, español de origen, es siciliano, pero se hace con el carisma de, lo, de la compañía catalana. Y bueno, sigue siendo en el imaginario catalán, pues, pues es un gran un héroe, y además con todo lo que pasó y su asesinato en Atenas, en mi opinión, es el origen, el comienzo de la leyenda negra española. Bueno, pues nuestros oyentes se van a quedar con ganas, seguiríamos hablando. Pero para, eso, para eso está el libro sí, de, sí. de Ignacio Moreno. Yo tenía Merino, un montón de preguntas. ¿Por qué、no、España, una visión simbólica de la, de la historia? Ignacio Moreno, ha sido un placer contar contigo en, en La Noche en Vela. Animamos a, a nuestros oyentes a, a que indaguen más en este interesante libro, ¿Por qué España, una historia simbólica? Eh, y hasta otra ocasión, igual podemos hablar contigo de ese siglo que te gusta tanto, el siglo XIX. Y de otras cosas que yo también iba a decir y no he podido, como nuestro colaborador, esto a lo mejor es buena excusa s buena e para hacer una colaboración con vosotros. Claro, ¿Eh? yo, te, yo tengo las, las, las instalaciones de Radio Zan,、eh, Nacional en Valladolid cerca, cerca de casa. Muy bien. Pues、eh, estamos en contacto, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Vosotros, ha sido un placer.、Eh. Adiós. Enorme. Y a usted, Javier Sierra, le damos las gracias por acercarnos a, a autores y a temas tan interesantes cada semana. Hasta la, Hasta, Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.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 Moisés o los sacerdotes de Leví podían hablar con Dios. Allanar, curioso. Una puerta hacia mundos desconocidos se abre para ti. Justo a medianoche, las once en Canarias, todo un mundo de misterio.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 Que l o trajo aquí y、bueno, la fabricó. A eso es a lo que se ha dedicado Hancock en estos últimos años. ¿no? ¿Estraterrestres? No, él no cree.、Eh, vamos, él,、eh, antes de llegar a la hipótesis extraterrestre, trata de dar todas las vueltas posibles.、Eh, piensa que quizá antes de la última glaciación, es decir, nos estamos remontando.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 Eh, Cartografiados sin hielos, cuando la Antártida no se descubrirá oficialmente hasta 1808. Pero hay otro dato.、Eh, una parte de la, andar, de la Antártida que aparece cartografiada en, en ese mapa es la costa de la Reina m a u t desprovista, como te digo, de, de hielos. La última vez que estuvo la costa de la Reina m a u t desprovista de hielos en la Antártida fue aproximadamente, antes de la última glaciación, aproximadamente hacia el 8500, 9000 a.C. Luego alguien en esa fecha.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 Firma del ministro de Cultura y poder buscar el arca. Al fin y al cabo dice que no hará falta excavar demasiados metros para encontrarla. ¿Para Pero en fin, como te digo, hipótesis hay bueno, prácticamente de todos los colores y prácticamente surgen todos los días. Acuérdate de la historia que vas a contar de las zonas de la ley.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 Exige a Juan Pablo II que el, el Vaticano devuelva el candelabro de los siete brazos al Estado de Israel, porque supuestamente lo tendría el Vaticano custodiado en sus archivos. El Papa dio la callada por respuesta. Aquello motivó un viaje mío a Roma para investigar los pormenores de, de ese incidente diplomático. Y、eh, bueno, la, comunidad, la conclusión m u n i d d a la c o a la que llegué es que la comunidad judía romana está. Plenamente convencida de que la menorá la tiene el Vaticano en alguna sala por ahí perdida.、Eh, incluso hay algún testigo que dice haberla visto detrás de unas cortinas en los ¿Sí? pasillos del Vaticano, sí, pero、eh, el Vaticano oficialmente al menos niega en absoluto esa posibilidad. Dice que, que en la época en la que desapareció, en la época de Tito, los cristianos eran enemigos en, del Imperio Romano y que por lo tanto es muy difícil que ellos tuvieran el arca. Yeah. Bueno, antes de pasar al segundo tema que tenemos ahí pendiente, ¿eh, ¿cuándo se va a descubrir el arca de la Alianza? ¿Cuándo crees que puede salir a luz? Eh, ahí... eh, no lo sé. Estamos oja cerca de... Ojalá fuera en el año del contacto, pero no. <risa> <Joder>. <risa> realmente no lo sé. De hecho, habría que preguntarse qué es lo que significaría descubrir el arca de la Alianza. La búsqueda del arca de la Alianza es una búsqueda espiritual, por un lado, para mucha gente, pero también es una búsqueda material. Si se trata realmente de un objeto tecnológico que procede. De una civilización de la que hemos perdido conciencia, o quizá de un contacto con otra supercivilización venida de fuera de este mundo. Hay que mantener la mente abierta a cualquier posibilidad.、Eh, los cambios de mentalidad que eso exigiría en millones de creyentes y de no creyentes en todo el mundo serían colosales. Y el arca significaría prácticamente un punto y aparte en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es un objeto que, bueno, sigue siendo desde luego,、eh, El, la meca de cualquiera que se dedica a la investigación del pasado y a la arqueología. claro Hay más misterios que esta noche brevemente queremos analizar con nuestro compañero Javier Sierra, 905-1180-80 en nuestro teléfono, por si aún queréis preguntar o participar en el concurso que tenemos. Después de esa segunda introducción, seguimos con algunos temas más. Con misterios de este planeta nuestro que poco a poco se van desvelando. En estos primeros minutos, nos iremos a la búsqueda de trazas de una antigua civilización. La esfinge de Giza, en Egipto, bien podría ser una de sus huellas. Y hay investigadores como Graham Hancock que afirman que hay pruebas que podrían demostrar que este coloso se edificó hace más de 12.000 años en una época en la que Egipto aún no existía. Y hay más aún. Según este polémico autor, nuestro planeta estaría plagado de construcciones sagradas que estarían reflejando aquí en la Tierra todo un mapa estelar. Desde Egipto, la isla de Pascua, Angkor en Camboya, Nazca en Perú, serían algunas de esas pruebas. Pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos dé algunos datos de esta fascinante hipótesis. Escuchemos. Misterios, más misterios que queremos analizar.、Eh, pero antes, algunas preguntas, Javier, que están llegando. Dicen si hay pruebas sobre la anterioridad en el tiempo de la esfinge a la civilización egipcia. En alguna parte me parece, d e m a s i a d o en este número. Eh, se hablaba incluso Hank, que u s d decía que 12.000 años antes de. Sí, bueno, eso está basado en, en algo que comenzó a fraguarse. A Alex de Zaragoza, sí. sí eso, eso, como te decía, es algo que comenzó a fraguarse en 1991. En abril de 1991、eh, acuden a Egipto、eh, John Anthony West, que es un investigador de enigmas históricos en Egipto importante, que por cierto publicará dentro de poco un libro en, en español,、eh, junto con、eh, Robert Soch, que es un geólogo de la Universidad de Boston, y junto también con un geólogo. Físico、eh, para analizar,、eh, digamos, el estado de conservación de l esfinge. A West le había llamado mucho la atención un detalle que miles de turistas han visto y que nadie se ha parado a reflexionar sobre él y que cualquiera puede ver en una foto de l esfinge normal y corriente. La cabeza de l esfinge se conserva en, de una manera bastante aceptable, sin embargo, el cuello de l esfinge y el pecho de l esfinge están absolutamente deteriorados, muy erosionados. Esto es una incongruencia porque sabemos que el cuerpo de l esfinge. La esfinge ha estado prácticamente cubierta de arena durante muchísimos siglos y la cabeza ha estado expuesta a los elementos. Es decir, debería ser al revés, que la cabeza estuviera muy erosionada y el cuerpo estuviera en mejor estado de conservación al haber estado bajo las arenas del desierto. La única razón que parece eh, justificar eh, esa erosión de la esfinge es que esa, ese cuerpo de la esfinge estuvo sometido a lluvias intensas en algún periodo del pasado de, de la cultura egipcia. Y que la cabeza no es la cabeza original del monumento. La cabeza, de hecho, es sensiblemente más pequeña que el resto del cuerpo. Cuando se ven las fotografías de conjunto y especialmente las aéreas, se aprecia perfectamente. Y que quizá la cabeza fue retallada en una época posterior, fue reesculpida y, por lo tanto, aparece más nueva precisamente por eso. A la conclusión a la que llegó Robert Schoetz, este geólogo, es que la erosión que tenía el pecho de la esfinge indudablemente indicaba que la erosión del monumento se había debido a, a la acción del agua, a la acción de lluvias torrenciales. Y que la última vez que hubo lluvias torrenciales en Egipto fue al menos, y recalco el al menos, hace 7.000 años. Hace 7.000 años, según la egiptología ortodoxa, según la egiptología convencional, Egipto no había nacido. Para los egiptólogos, Egipto nace aproximadamente hacia el 5500, hace, perdón, hace 5500 años, hacia、uh -huh. el 3500 a.C., cuando el faraón Menes, el faraón escorpión, unifica las tierras del Alto y del Bajo Egipto. Pero hace 7000 años, es decir,. 2000 años más de lo que los egipcios,、eh, los egiptólogos están dispuestos a admitir, alguien ya esculpió la escultura más gigantesca de la historia de la humanidad y el símbolo por excelencia de Egipto, el guardián de la meseta de Giza. Y esto, evidentemente, descabalga todas las cronologías, todos los cálculos y nos obliga a pensar en la existencia de esa civilización anterior que antes m e n c i o n a b a s Yo te quería eso, preguntar para hablar mínimamente d e esta segunda parte. ¿No te parece que a h í ya como si se estuvieran poniendo todos los pedacitos del puzzle? Casi ahí dispuestos para enseñaros la imagen final. Yo creo que sí, los, las piezas de este enorme rompecabezas del pasado egipcio las tenemos casi todas encima de la mesa. Hay algunas que podrían resultar、eh, definitivas y que, sin embargo, por razones políticas no se han puesto todavía en manos de los investigadores. Y me estoy refiriendo expresamente a un descubrimiento del que pronto van a cumplirse ya siete años, que es、eh, el descubrimiento de una pequeña portezuela, de, un, de una puerta muy pequeñita, en una de las galerías. Llamadas de ventilación de la Gran Pirámide, en el canal sur de ventilación, entre comillas de ventilación, de la Cámara de la Reina. En la Gran Pirámide、eh, se introdujo en 1993 un robot oruga m, para explorar ese, ese canal. Lo que se pensaba iba a ser un canal de 3 metros, 4 metros y poco más, una especie de adorno caprichoso de los constructores de la pirámide, resultó ser una galería de 20 por 20 centímetros, muy estrecha, nadie puede entrar por ahí,、eh, que se adentra dentro de la estructura de la pirámide casi 60 metros. A los 59 metros, la galería se interrumpe bruscamente y aparece una puertecita pequeña con pomos de cobre. Fundidos por el tiempo, que todavía a fecha de hoy no ha sido abatida para descubrir si detrás existe una galería o existe una sala o existe algo. Y esa, ese canal sur、eh, de ventilación, entre comillas, de nuevo, de la, de la Cámara de la Reina en, en la Gran Pirámide, es uno de los canales que está orientado directamente a la estrella Sirio, que es importantísima en la, en la religión egipcia. que en, Representaba a la diosa Isis、eh, de los antiguos y que,、eh, y sin duda, si se abriera, nos podría aportar mucha información. Sería la primera vez que se encuentra algo intacto, que nadie ha tocado en la pirámide desde la época de su construcción, porque nadie ha podido llegar hasta allí. Y eso, de por sí, sería probablemente el descubrimiento arqueológico más importante, más aún, aunque no hubiera oro, que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Eh, hace 80 años. Sergio Aguas nos decía hace poco tiempo que estuvimos por allí que está a punto de darse esa, esa noticia. Siempre puede... dice lo mismo.、Mm. Eh. <risa> eh, también dijo que se abriría en la noche del milenio, del、mm. 31 de diciembre de, de este año, del año, bueno, del año 99.、Eh, pero sin embargo, circunstancias políticas surrealistas impidieron que esto ocurriera. Y digo、mm. surrealistas y、eh, quizá convendría explicarlo también mínimamente a los o y e n t e s Había, y muchos lo recordarán, la idea de、eh, en la noche del 31 de diciembre, mientras ya m i c e l l e j r e estaba、mmm, tocando su concierto. Delante de las pirámides、eh, había, existía el plan de colocar un piramidión,、eh, una especie de pirámide falsa, para culminar la Gran Pirámide,、eh, para terminarla, la Gran Pirámide le falta la punta, y colocarlo allí con un helicóptero. Y mientras eso se producía, había también la intención de abrir la portezuela en, a través de un canal de televisión y dar esa información en exclusiva a todo el planeta. Esa era la idea de la fiesta del milenio. A algún、uh, integrista islámico simpático se le ocurrió establecer. Relaciones extrañas entre lo que ahí iba a ocurrir y la masonería y los judíos, etcétera. Pensaron que eso de colocar una pirámide encima de la gran pirámide recordaba poderosamente al signo del dólar, al sello de los Estados Unidos, que tiene、eh, una pirámide encima de una pirámide y con un ojo dentro. La mala fortuna es que Yamis El Yar suele proyectar ojos en sus conciertos,、mm -hmm. y alguien pensó que aquello debía ser una especie de confabulación judeo-masónica Judeo de、mm -hmm. consecuencias、eh, imprevisibles. Y las autoridades egipcias, por el miedo al escándalo y por el temor a posibles represalias integristas, d e c i d i ó anular toda, todas aquellas celebraciones, arrastrando también. Eh, la no apertura de la portezuela de Keos. Ojalá la a b r a m pronto. No queríamos hablar de Egipto, pero siempre está presente en el programa.、Eh, curiosamente, esas otras civilizaciones. O esa gente que dejó a aquí objetos extraños e imposibles, parece que también dejaron una geografía sagrada. En diferentes lugares del mundo, lo hemos hablado una vez en, en el programa, hay construcciones. Decías que、eh, Giza, de la, la Gran Pirámide, quizás está en medio, e s t é marcando un mapa estelar. ¿Puede ser así? Pero están dando claves. Y no solamente eso, si、eh, Hancock y otros investigadores tienen razón, y la meseta de Giza, especialmente la, la Gran Pirámide, era un mojón geodésico de enormes proporciones de la antigüedad, y marcaba el.、Eh, El, digamos, el punto cero, el paralelo cero de la antigüedad, el, el meridiano de Greenwich del, del mundo antiguo,、eh, Hancock cree que hay otros lugares sagrados del mundo que marcan、eh, meridianos similares. En relación a ese gran meridiano de, de Giza. Por ejemplo, Por ejemplo, Angkor Wat en Camboya, los templos de Angkor,、eh, él está convencido de que、eh, guardan una estrecha relación con un intento antiguo de cartografiar la Tierra.、Eh, y, y, y para ello lo, vamos,、eh, lo establece con una teoría muy singular. Dice que el, los antiguos conocían lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. Hoy sabemos que las estrellas no están fijas en el universo y que se desplazan en el firmamento a razón de un grado cada 72 años. Por eso el número 72 Es sagrado en tantas culturas, o los múltiplos del 72, o los divisores del 72, como el 12, por ejemplo. Por eso, los 72 genios de la cábala, los 72 invitados a la cena de set en las que, en las que despedazan a Osiris, por eso, tantos 72 en tantos lugares del mundo. Pues bien, a 72 grados. Eh, en, digamos, d e、eh, la meseta de g i z a se encuentra el templo de a n g k o r y a otros 72 grados se encuentran otros templos sagrados. Por ejemplo, se habla de Pompey, ya en las islas del Pacífico.、Eh, son muchas、eh, referencias de lugares sagrados distribuidos en múltiplos de 72 o 72, inclusive、eh, Guimar. En Tenerife, Weimar se encuentra a 48 grados, que también es otro múltiplo eh, de eh, la meseta de Giza. Son muchas casualidades, insisto, y da la sensación, eso dice Hancock, de que todo esto obedece a un intento de los antiguos de cartografiar la tierra y de colocar en esos lugares templos que imiten determinadas constelaciones. Angkor,、eh, especialmente los templos de Angkor Wat en Camboya, imitan la situación de, la,、eh, de las estrellas de la constelación de Draco, del dragón. En la posición más baja sobre el horizonte que ocupaban en una fecha muy concreta, en la primavera, en el equinoccio de primavera del 10.500 a.C., que es exactamente la misma fecha en que las estrellas de la constelación de Orión estaban en el punto más bajo del horizonte, en el, en el horizonte sur de la meseta de Guiza, en el equinoccio de primavera del 10.500 a.C. Da la sensación de que quisieron marcar esa fecha en concreto. Que para los antiguos egipcios tenía un significado. Para los antiguos egipcios, ese 10.500 a.C. bien podía ser el, lo que ellos llamaban el Ceptepi, o tiempo primero, que es la época en la que unos seres semihumanos y semidivinos, que ellos llamaban los compañeros de Horus, llegaron a Egipto, instauraron la cultura egipcia tal y como después se conocería, y、e, inseminaron el conocimiento a la especie humana. Y esa gente, quizá, esté. Te... Haya dejado su planeta sembrado de, de, de, de señales. Pistas, de pistas, por lo menos de mojones geodésicos gigantescos. ¿no? <risa> Tenemos, fíjate, la cantidad de preguntas que han llegado del chat. No vamos a tener tiempo para poder contestarlas. Yo, así tienes que venir otro día. Conclusión: estamos a tres minutos de terminar el programa. Quizá a lo mejor. Eh, incluso esos círculos que están apareciendo, no solamente en Inglaterra, han aparecido en España, están apareciendo en multitud de lugares. Si h a y una llamada, una comunicación con, de alguien de arriba, con gente de aquí, estamos demasiado despistados.、Eh, quizá todo eso s e a、um... Piezas de un mismo rompecabezas, tanto lo que ocurrió en la antigüedad como lo que ocurre en la actualidad. No deja de ser curioso que el lugar de mayor incidencia de aparición de los círculos en Gran Bretaña sea el condado de w i l s h i r e que es un condado sembrado de vestigios arqueológicos milenarios, y en concreto la región de Stonehenge, que es uno también de los grandes observatorios de, del pasado en、eh, las islas británicas. No lo sé, yo estoy convencido de que existió una edad de oro、eh, en la antigüedad. Y de hecho, ese va a ser un poco el título del ensayo que yo publicaré en noviembre, en busca de la edad de oro, ¿no? Porque todo eso son indicativos inexcusables de que existió una civilización muy desarrollada que fue dejando sus pistas técnicas. y sus pistas espirituales —porque tampoco hay que olvidar ese, ese lado— en diversos lugares del mundo. qué curioso que todos esos pueblos que construyeron esos monumentos orientados hacia las estrellas fueran pueblos fundamentalmente adoradores del sol, fueran pueblos que creían en la inmortalidad del alma y en el viaje del alma a las estrellas para conseguir llegar al más allá, todos ellos, sin excepción. Curioso. Dos preguntas, un poco como responde todo lo que pregunta la gente en el chat.、Eh, Lesire dice: ¿Qué opinas de la supuesta conexión de la esfinge y el rostro de Cidonia en Marte? Si es posible que haya similitudes. Bueno, yo estudié también ese tema, lo he discutido mucho también con Hancock, que tiene un, un libro dedicado precisamente a este asunto, El misterio de Marte.、Eh, y yo creo que las、eh, circunstancias son más o menos circunstanciales, es decir, la, son casi casuales. Pero hay un detalle que no deja de ser、eh, curioso, y es que una de las etimologías que se aplican al nombre del Cairo、eh, tiene que ver mucho con Marte, significa Marte, de hecho, una de las antiguas etimologías del nombre del Cairo. Y no deja de ser curioso también que efectivamente en Marte, en esa región de Sidonia, en una, en una superficie de apenas 900 kilómetros cuadrados, haya pirámides y una esfinge, que desde el punto de vista de las casualidades es, es mucha casualidad. Otra cosa es lo que la NASA haya querido decir sobre la cara de Marte,、eh, diciendo que se trataba simplemente de un cúmulo de montañas, pero de eso podríamos hablar también un día, porque hay, hay...